quitándome el frío, que teneras, frío ¿eh? que Pare, boli, parece que ha vuelto el invierno la ¿eh? estalactita tienes las estalactitas, estaladmitas y estalatodos eh, muy bien, encantada de a partir de ochocientos, mil metros eh. hay unas eh, nevadas eh, tremendas, eh, pero es que luego por debajo de esa altura en grandes ciudades, vuelve a hacer un frío tremendo, tremendo, a ver quién se y mucha ha lluvia abierta. a ver quién se ha dejado abierta la puerta al polo que haga el favor de cerrarla sí sí sí que no estamos pa' bromas, ¿eh? Eh, ya te digo es eh, eh, Eso que pasaba solo en Zaragoza, eso de que está abierto sí. en la puerta del polo norte, le llaman delicios a la estación, <risa> eso pasa en toda España ahora. Y fíjate que decimos ahí muchas veces, en Galicia, Galicia, pues donde están cayendo las mayores de nevadas es allí. ¿En Galicia? Sí, sí, sí, tremendas, ¿Qué ¿eh? Qué cosas. Bueno, que hoy, hoy vengo de huelga. ¿En serio? En la... serio. ¿Pero no, no hacemos la sección, entonces? ¿O sí? Cual, quien, cuyo, claro, vamos a la... Pero vamos a, a hablar cual, de cual? ellas, ¿no? Claro.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 Superman. Para llamar pues como el móvil hubiera. Porque antes se, se cambiaban las cabinas de teléfono, pero ahora no hay. Pues caminas. ahora ya apelos y totales y se cambia todo el mundo, todo el mundo en mitad de la calle. Ya no se condena. No se cambia nadie <risas> de, de la calle. Eh, bueno, sí. algunos sí se ponen traje de Superman. ¿Sí? sí. Con los calzoncillos por dentro y sí, por fuera, sí, sí, o sin nada. Y luego se pone al frente de un partido político. <risas>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 Leima Gowey y la Asociación Women of Liberia, Mass Action for Peace, y consiguieron... Sí, for peace, no, por peace, es que pronuncio muy por, mal el por, inglés, por porque estoy... de ¿no? Claro. En de si quieres te lo ligo, sí. Women of Liberia, Mass Action for Peace, y me quedo tan tranquila. Pues ya está. Es que me tengo que entrenar, que el mes que viene me voy a, a Londres y me tengo que entrenar con el inglés, total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 el sexo lo disfrutan y el placer lo tienen los hombres y las mujeres ¿De y, y no se pueden y hacer una huelga de sexo y defender esa idea es un poco que negar yo no el sigo. derecho no, ¿qué yo? Negar tú, el tú derecho sabes lo que se disfruta jodiendo el al marido claro. esta a, noche me duele al la cabeza no la también, y al que ah, bueno, no es el marido, marido también o al marido pero, o al del butano pero, y al claro. pero, Ana, ¿no? pero Ana lo dices en, las, en los dos significados, que sí, claro ¿no?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 Y eso es machismo. Bueno, pues entonces la sociedad eso es, eso es, es, es y, y la actual, es, la antigua y la actual. utilizar los instintos sexuales bueno, de cada uno. Como todavía uno. cree Superman, a lo mejor cree que... O sea que, el... o sea, que la mujer no disfruta igual en el sexo que claro el hombre. Que sí. Estamos hablando de disfrutar, ¿o Claro o no? que de... sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. contigo. Mucha no, perdona, te voy a decir una cosa. Y ahora ya hablando en serio. Hay un personaje